Transmitiendo desde esta gran tetera que es el Oiga vázquez a partir de hoy, así le vamos a llamar, la tetera. Debe estar Mili por debajo dando vueltas y algún que otro suertudo... Que la vea al pasar. Que la vea al pasar. Ah, Habrá también, como es, que se llama, túneles, laberintos, sí, laberintos oscuros, glory hall, por donde todo. pasas algo y manoteas o besas... <ríe> que estará sucediendo... Bueno, nosotros estamos en la parte de arriba, en el estudio de eh, Radionauta. Radionauta, mía. <risa> en el, en Radio el Olga. Radionauta, en el Olga Vázquez. Eh, les invitamos a que suban a conocerlo. Está muy lindo. Las personas están vestidas. Puede ser que más tarde no lo estén. Eh, vengan, conozcan. Hay un libro lindo. Debo decir que armado. la decoración está muy linda también. Trajimos Yo quiero decir cosas. que quien está hablando es... Antonio Berni. Ay, bueno, gracias por presentarme. Buenas tardes, Antonio Berni. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paul. Tanto tiempo. <risa> Antonio es uno de los artistas que está mostrando hoy en el Jauría Mutante. Sí. Contanos. Bueno, eh, soy Antonio Berni, como me presentó cara la amiga. Eh, y yo lo que estoy mostrando es una cita que tengo con una eh, pintura mía. Esta pintura eh, se llama Babe que así le puse, porque es un chico que conocí a través de Telegram. Eh, nunca hablé con él, pero lo pinte Bien. Entonces lo traje, lo saqué a pasear, le escribí una carta que pueden ver si quieren, porque se la dejé ahí a la vista. Y bueno, eso es lo que estoy mostrando hoy. Y eh, ahora, me, bueno, dos cosas. Por un lado, la historia. Babe, sí. sabe, de la Babe de no sabe. Retrato, sabe de la existencia de este retrato, sabe la existencia de la carta. No sabe baby, pero le podría decir, ¿no? O podemos hacer que se entere. Ay, pero de él es él, él no sabemos de qué país es. Ajá. Porque es un Telegram así internacional donde la gente manda random, fotos. random. Muy random. <risa> pero bueno, el chico me pareció lindo y lo pinté. Bueno, Es, es entonces una pintura, pero estás mostrando más cosas. Sí, también estoy en un stand ahí abajo con un montón de gente eh, que viene con sus emprendimientos también. Y estoy mostrando otras series, eh, una que se llama Para vos, Gato, que pinté en vivo una vez el Laberinto Casa Club. Y también estoy mostrando las series Secretitos. Os podemos contar también que, eh, Antonio, formás parte del Laberinto Casa sí, Club, que es amiga. un espacio como primito hermano de... Sí. del Centro Cultural Vasco. Somos Vázquez, todos primos. Somos del Laberinto Casa Club, parte de la producción también. Eh, y que en el Laberinto Casa Club es donde también das los talleres de Ay, pintura, de sí. dibujo. Todo, sí. Ahí sucede la magia. <risa> <risa> el Laberinto de talleres de pintura, sí. Este año empecé Este año empecé a hacer talleres sí. de pintura y hace unas semanas inauguraste la muestra, el vernissage. El vernissage en la que, pero cuéntanos vos. Bueno, les cuento. Eh, hace poco teníamos muchas muchas ganas de mostrar todo lo que significa encontrarnos ahí una vez por semana y pintar con un montón de gente súper eh gloriosa, talentosísima. Eh, y nada, teníamos unas obras muy lindas para mostrar, así que organizamos este Vernissage, eh, que para quien no sabe, el término viene de eh, ciertas exposiciones así de gente muy eh, del, del mundo del arte más alto, eh, y son exposiciones que se hacen... Eh, previo a una muestra. Por lo general son colecciones privadas. Y bueno, nosotros queríamos estar a las alturas, así que eh, hicimos eh, un vernizaje bueno. en el laberinto. Tomamos vino rosado, festejamos, eso. Bueno, muy bien Antonio, <risa> bien. Es, pero lo importante es lo que está sucediendo aquí ahora, entonces podemos pasar a ver A Baby, geográficamente, ubiquémonos la sala de muestras en el Oga Vázquez, es en la planta baja, sí. cuando las personas entran del lado derecho. Del lado derecho, enfrente de las bibliotecas. Que está conviviendo con una muestra de fotos, una También. muestra de arte digital. Sí. Eh. Está Inmensidades, está Muluk, o algo así. <ríe> Hay muchos artistas ahí bueno, en esa si pared. Bueno, si seguramente pasen por, por bueno, un sí. vicio nuevo, por este programa. Antonio Berni, muchísimas gracias por